¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Eh, Marcelo, eh, a ver, contanos y contale a la audiencia qué significa este acuerdo que firmaron ayer con algunos gremios para mejorar las condiciones laborales de trabajadores de la ley 2871. Esto es traducir, eh, digamos, en un cuerpo normativo, en un futuro cuerpo normativo, porque esto va a ser lo que ayer acordamos con los gremios, es un proyecto de ley que... Eh, enviaremos al, al, al Poder Legislativo para que haga las correcciones de la ley 2871 vuelvo a decir, esto es eh, transformar en un cuerpo normativo, una decisión política de un gobernador que si vos recordarás cuando iniciaban las sesiones de este año, 1 de marzo había tomado el compromiso con todos los trabajadores de la ley 2871 de generar una herramienta que equipare a la ley 2871 con los regímenes 6.43 si es en la Administración Central, eh, 1.279 si es en los centros asistenciales. Esto, ayer, la verdad que ayer, un día muy importante para los trabajadores de la provincia, un día muy importante para quienes estamos en el mundo laboral administrativo, y conversaba con el gobernador que juntos, cuando él era Ministro de Bienestar Social de Carlos Berna y yo era su secretario de Trabajo, habíamos trabajado muy arduamente para dotar de derechos a los trabajadores que en esa época estaban precarizados o que tenían algún plan eh, social como el Entre Nosotros, el Entre Nosotros, eh, los PIL, los EXPIL, que eran eh, eh, lo que dio basamento a la eh, ley 2343. Bueno, hoy eh, el gobernador de la provincia, Sergio Siliotto, ya en funciones y con adhesión vuelvo a repetir que él la tenía tomada y que había que, que armar el instrumento, ayer pudimos llegar a un acuerdo Así que fue un día muy movilizante para todos los que estamos en el mundo laboral. Marcelo, ¿qué cantidad de trabajadores y trabajadoras se ven beneficiados con esto? 1.053 trabajadores de la provincia de La Pampa que están, vuelvo a repetir, eh, la mayoría de ellos, casi 970, 900 y, y algo más, están en, el, en, el, en la administración central, en educación, algunos están en el Ministerio de Producción, otros están... Eh, eh, en, en el nivel central de, de salud y tenemos eh, 57, 60 trabajadores que están en centros asistenciales. Bien. Eh, y qué, ¿Cuál era la principal diferencia que tenía esta ley, la 287? Tenía, ah, tenía varias. Tenía varias. Tenía varias. Eh. Eh, la, la, las dos principales era sí. que al no tener, al ser un, un régimen de tiempo reducido, sí. eh, el salario era proporcional a las horas trabajadas. O sea, no era que cobraba distinto, cobraba según las horas que trabajaba por el porcentual de lo que trabajaba un trabajador 6.43 o 1.279. Esto ya, esa diferenciación desapareció, los que ingresan en la 1.279 van a estar en las 8 horas, los que ingresan en la 640, eh, o sea, las que ingresan no. Los que siguen en el régimen 28.71, los centros asistenciales, que es equiparada a la 1.279, hmm. para hacerlo claro, sí. eh, van a estar en las 8 horas y quienes están eh, en la 28.71 y, en re, y, y entran en el régimen, eh, digamos, comparado con la 6.43, las 6 horas que tiene el trabajador eh, de la 6.43, y eso hace a la completud del salario y a la completud del horario. Pero también había algunas figuras muy representativas, como por ejemplo, como por ejemplo... Eh, eh, eh, la vacancia. ¿Qué es la vacancia? Es cuando un trabajador del Estado fallece sí. eh, y eh, por 180 días los herederos directos, eh, ascendentes y descendentes, pueden tomar este lugar y eh, usar esa vacancia. Bueno, los 28.71 no la tenían y, y, y, y es verdad que han pasado algunas situaciones, sobre todo en los tiempos de de pandemia que, que, que remarcaba esta desigualdad. Bueno, eh, vuelvo a repetir, hay una decisión política seria, cierta. Sergio nos pidió, y en esto hay que, no, no es la Secretaría de Trabajo, sino un equipo de un gobierno, porque hay que, eh, acá trabajaron eh, Guido Bisterfield de Economía con su equipo de Economía, la asesora letrada Griselda Oster y su equipo, el equipo de la Secretaría y sobre todo el equipo de articulación que tiene tanto ATE, UPCN como CitraSAP en una mesa que fue absolutamente enriquecedora, el primer proyecto que nosotros habíamos presentado, había algunos puntos que no estaban contemplados y los gremios lo pidieron, lo plantearon, lo escribieron, lo acompañaron y ayer pudimos firmar, inclusive cuando vos escuchabas eh, las declaraciones que tenían los representantes gremiales, estaban muy movilizados porque ellos también fueron articuladores de un proceso de lucha y de pedido y de reconocimiento que aquel acuerdo paritario que había dado origen a la 2871 no era totalizadora de las necesidades de los trabajadores y es más, tenía un, una cuestión de que toda la vida iban a quedar encasillados sin poder hacer corrimientos de categorías, ingresar en su carrera, porque no estaba contemplado, y vuelvo a repetir, como era un acuerdo paritario construido en un cuerpo normativo, eso no tenía capacidad de excepciones por acuerdo paritario, sino que había que hacerlo por, por, por cuestiones, eh, digamos, legislativas, y esto es lo que se logró ayer. Bien, eh, ¿se acordó el proyecto? ¿Esto se envía a la legislatura? Esto termina en un proyecto enviado por el Ejecutivo, uh -huh. eh, acompañado por el acuerdo y el acta que firmamos ayer al, al Legislativo Provincial, sí. y bueno, yo creo que los legisladores, doy fe que los legisladores de mi partido, cuando hay reconocimiento de derechos, eh, a los trabajadores inmediatamente hacen toda la articulación para sacarlo cuanto antes. Ahora, cuando hay eh, que ponerlo en un pleno donde hay eh, dirigentes de otros partidos de la oposición que hoy están planteando una reducción de derechos o tener alguna presentación a la baja de los derechos de los trabajadores, tendrán sus objeciones, que lo apuntan, pero bueno, eh, el partido justicialista seguramente hará valer su peso para que los trabajadores puedan... Eh, empezar a hacer valer completo sus derechos. Eh, Marcelo, aprovecho y te consulto. Eh, bueno, arrancó agosto, eh, está previsto que este mes se reúnan con los gremios estatales para discutir eh, el salario que viene. Eh, ¿Ya hay fecha? Eh, ¿Lo están analizando? ¿Están esperando...? Nosotros, eh, por articulación y como lo hacemos comúnmente, hacemos antes del día 14 eh, una audiencia, donde en esa audiencia se empiezan a hablar sobre la, la, los intereses y la posición de cada una de las partes, Se espera, pero como una práctica que el 14 es cuando el INDEC eh, nos informa a los argentinos la inflación mensual para poder saber de qué piso se está hablando, de qué propuesta se puede llegar acordar y a función de eso se avanza. Yo creo que la semana que viene ya estaríamos en condiciones de iniciar este proceso que está comprometido uh -huh. por el último acto y el último acuerdo que se hizo y se firmó a mitad de año. Bien, y te consulto de política un poquito. Eh, a ver, ¿Cuál es la expectativa electoral que tenés para el año que viene? ¿Personal? Sí. Que el Partido Justicialista siga siendo gobierno en la provincia en la, y en los municipios más importantes y en aquellos donde hoy no somos gobierno podamos lograr ser, ser gobierno, porque me parece que, vuelvo a, te vuelvo a repetir, estamos en un momento de quiebre donde si la ultraderecha llegara a ganar en el país, eh, yo me imagino un, un escenario de mucho conflicto con muchos trabajadores en la calle para poder defender conquistas históricas que, que nos representa como clase. Entonces me parece que estamos en un proceso y en un tiempo donde podemos evitar eh, ser avasallados por herramientas publicitarias, mediáticas nacionales y sobre todo por algunos eh, descelebrados que nos quieren vender la pólvora cuando sabemos que agarraron un país en el 2015 y lo dejaron destruido en el 2019 y hoy nosotros estamos trabajando. Eso, sí, eso lleva al, al desgano y al disgusto y a la falta de expectativa de una parte de la población, pero tendremos que ser lo suficientemente unidos, lo suficientemente monolíticos en nuestro discurso para entender los tiempos que se están jugando en la República Argentina. Me parece que si todos los dirigentes empezamos a jugar la personal, la individual, eh, el que va a perder va a ser el, el, el, el grueso de los ciudadanos de nuestro país. Estamos ante una situación de mucho peligro, donde por lo que vienen es por el último estamento de defensa de una clase que es la clase media, la clase trabajadora, y todos lo sabemos. Así que ahí me vas a encontrar, y después no tengo expectativas individuales que superen a la expectativa general. Por supuesto que creo que estoy en un momento de mi vida personal y mi vida y mi carrera profesional para poder afrontar distintos desafíos, pero hoy no me desvela el desafío o las ganas eh, de tener un proyecto personal, sino de ser parte de un partido que entienda que tenemos la obligación histórica de defender a los trabajadores y a la clase media. Eh, Marcelo, ¿y esto lo están entendiendo todos los dirigentes eh, y las dirigentes del PJ? Esto que Yo diciendo? creo que sí. sí. Lo que pasa es que tiene mucho más prensa que el dirigente que sale en un diario diciendo yo quiero ser. Ah. Pero me parece que se está armando una construcción colectiva eh, eh, digamos eh, en, en, en nuestro partido y en los partidos que hacen coalición con nosotros que están entendiendo el momento que vamos a jugar y eso... Hace que uno sea o tenga la expectativa eh, positiva. Ahora, sí. después, ¿cómo se desarrollan? Eh, porque una cuestión es lo que uno piensa, yo pienso, que me, yo pienso en lo que tenemos que hacer, que es la táctica y estrategia como partido. Hay otros que piensan desde una táctica y estrategia de posicionamiento personal, y bueno, trataremos de que esos compañeros estén en la construcción colectiva, pero que la ambición personal no los haga olvidarse, vuelvo a repetir, del objetivo principal es cumplir con la obligación histórica que nos toca, que es defender a la clase trabajadora y a la clase media. Marcelo, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias. No, la gracia soy yo, y la verdad que de lo personal también fue un día muy importante, quienes estamos al frente de las administraciones laborales y que permanentemente estamos trabajando en el conflicto, eh, poder llegar a la resolución de una situación como tenían los compañeros de la 28-71, de hecho que yo ayer tuviera un día muy especial, muy alegre, y seguramente, así como tengo entre mis recuerdos más valiosos, haber sido parte del equipo que construyó la 2343, la historia me dio la satisfacción de ser quien también fuera parte de un equipo que construyó la salida de la trampa que tenía la 28 Gracias, gracias. Mar gracias Marcelo, que tengas buen día. Hasta luego.